Creo que es importante decir a, a todos los hermanos que viven en los diferentes puntos del país, montereños se sientan orgullosos de su tierra porque vamos a cambiar la imagen de Montero. Hemos sido capaces de ejecutar con recursos de la municipalidad el segundo anillo, kilómetros de pavimento y en, y en, en estos próximos días vamos a transformar todo lo que es el primer anillo vamos a construir una doble vía primer anillo para articular con las con las diferentes avenidas eh, que tiene el, especialmente el lado oeste, con la avenida Venezuela, avenida Betania, avenida Pampa de la Madre, avenida Barrientos, avenida Florida, avenida Fabril, avenida Panamericana, avenida Paichané, que nos une con la zona este, con la zona oeste. Entonces, si ese es en troncales vamos a poder unir con un pavimento ambicioso, con un canal revestido, como así como indica, como exige la categoría de ciudad, con seguridad vamos a hacer una ciudad con gran desafío. Como lo, como lo dicen siempre, capital del norte integrado. Agradecido tal vez por la exclusión de las autoridades departamentales. ¿Por qué les digo esto? Porque en aquella ocasión decían, vamos a hacer área metropolitana. Y en ese entonces yo participé le dije, bueno, ¿de dónde a dónde es área metropolitana? Santa Cruz, Huarles, Montero, Cotoca y toda la jurisdicción. Yo le dije, un momento, Montero no ha crecido gracias a la capital Santa Cruz, ha crecido por su por sus propiedades esfuerzo mismo de los montereños por lo tanto montero puede ser capital metropolitana del norte integrada donde no necesitamos asociarnos a la vieja metropolitana donde siempre ha sido montero patio trasero de los de los grandes empresarios que, que radican en la capital montero puede tener un nuevo horizonte un nuevo horizonte con sus vecinos Eh, acá cerca como saber minero, por tachuelo y por qué no tomarlo Okinagua. Creo que es importante compañeros hermanos de la ciudad de Montero, pensarlo a lo grande, soñar a lo grande y después se hará realidad nuestros sueños.